Empecé a leer y a profundizar en la obra de Borges, un poco en la escuela secundaria, un poco en el profesorado, pero intensifiqué mucho la lectura, el análisis y mi interés por todo lo que significaba la obra de este genial escritor, incluso su vida. Cuando ya fui profesora y por un interés personal y para tratar de buscar las manera de transmitirlo a mis alumnos.